Los Ojazos del León Pablo era un león como todos, melenudo y feroz. Un día salió a cazar con sus parientes, a conseguir sus presas por primera vez, cuando de pronto vio pasar algo corriendo y pegó un rugido aterrador. ¿Qué pasa, Pablo? le preguntaron. ¿Te lastimaste? No, dijo él, pero vio una bestia blanca con unas orejas descomunales. Tan largas que casi tocaba el cielo. Y dos dientes tremendos. Tren, se interrumpió. Pero Pablo, lo retaron sus mayores. Lo que viste es un conejo. A los pocos metros, Pablo vio un montón de seres que volaban hacia él. Me atacan, rugió, me atacan, siguió a rugir. Y aterrado cerró los ojos y se aplastó contra la hierba. Pero Pablo, volvieron a retar sus mayores. A los leores nadie los ataca. Nadie. Y menos unos tontos pajaritos. Pajaritos, dijo él. Eran halcones y venían hacia mí. Cuando los adultos oyeron a Pablo, pensaron que algo malo le pasaba. Pero no sabían qué. ¿Habría nacido gato? ¿Sufriría de bovez? La manada decidió cambiar el rumbo y marchar a la guarida del doctor. Rey de reyes, rugió uno cuando vio al doctor. Sabio entre todos los sabios, siguió. Bueno, términenla, dijo el doctor de los leones. ¿Qué pasa? Nuestro cachorro está enfermo, no parece de los nuestros. ¿Por qué? preguntó el sabio, si sí tiene melena. Melena sí, pero le falta bravura. Ajá, dijo el león. Vamos a ver. Decime, criatura, ¿qué es esto? preguntó señalando una ramita. Un árbol, contestó Pablo. Y esto probó con una hormiga. Un mono caminando en cuatro patas. O un sapo teñido de negro, no sé. Sin duda, el problema de Pablo eran sus ojos. En vez de ver menos, veía de más. El doctor le recetó unos anteojos de achicamiento y santo remedio. Ahora Pablo va tranquilo por la pradera y ve bien a sus presas. Pero eso sí, no las caza para que no se le rompan los lentes. Y que come lo que le den como a Cerrín y a Cerrán. Actividad. ¿Quién es Pablo? ¿Qué le sucedía? ¿Quién cree que lo ataca primero y después? Vos también tenés amigos que usan lentes como este león